es un saludo de todo corazón, con todo el amor cristiano que hay en nuestros corazones. Nosotros los evangélicos nos saludamos así. Que Dios le bendiga, deseándole eso mismo, la bendición de Dios. Algunos dicen, bendiciones nomás. No sé quién dará bendiciones. Pero yo digo que Dios le bendiga y que esta mañana sea un día lindo, provechoso. Ayer, por causa de haber hecho algunos trámites importantes para mí, mi familia no estuve en este programa radial, se repitió el de antes de ayer, del lunes no obstante hoy estamos personalmente aquí en este su programa Manantial de Fe, un programa evangélico cristiano que lleva el mensaje del Señor Jesús para arrepentimiento, salvación y vida eterna y sanidad del alma y también de nuestro cuerpo humano nuestro cuerpo humano físico porque dios hace milagros y maravillas eso es lo que deseamos y compartir con ustedes en esta mañana es un grato placer porque cumplimos así la ley del señor jesucristo Id y predicar mi evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo así lo dijo el señor jesucristo luego Estaré leyendo para ustedes un Salmo especial, lindo, maravilloso. Ponga atención entonces. Salmo 32. Salmo 32 dice así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.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 que el salmo precioso, lindo el cual he leído y me ha confortado a mí ha confortado mi alma porque Dios escucha nuestras oraciones y hay cosas que nos callamos hay cosas que no decimos que no contamos que pensamos y nos recordamos en cosas que nos han hecho daño y nosotros preferimos ni siquiera hablar proferirlas con nuestras palabras no obstante dice la palabra del Señor mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día aunque aquí este masquil salmo de del rey David él lo decía esto porque él había transgredido la ley de Dios no adulterarás uno de los mandamientos de de Dios, y él lo había hecho, y él entonces se había quedado quietecito, calladito, como que nadie lo había visto, y nadie sabía, no obstante, la mirada de Dios, en cada ser humano, en cada persona, cayó sobre él, él, el que escribió el salmo 23 Jehová y mi pastor nada me faltará y muchos otros salmos que estaba en la presencia de Dios pero la tentación y el deseo humano carnal lo llevó a esta grave delante de Dios y de los hombres esta grave eh, este grave pecado voy a nombrarle así Por eso dice que mientras cayé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mire qué bien, ¿eh? que bien lo describe. Porque una persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hace lo malo. La culpa no lo dejará estar de día malo ni de noche hay gente que acalla las razones del alma hay gente que está acostumbrada a hacer estas cosas y acalla la voz de la conciencia la voz de Dios que ha hecho lo malo pero por eso mismo qué bueno es declarar a Dios no es cierto Y si puede resarcir el daño que ha hecho sea esto o aquello por qué no hay que hacerlo mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad decía uno de los hombres ah, sí por eso la biblia a nosotros nos es un espejo en el cual podemos vernos y reflejarnos como estamos por dar un ejemplo pequeño Mire, yo cuando me visto, después pongo mi corbata Y veo en el espejo si quedó bien o no Y el espejo me dice lo que refleja de mí Es así también cuando nosotros nos miramos en la palabra de Dios Y nos reflejamos Y vemos nuestros defectos Vemos nuestras culpas, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados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 limpia por el poder que hay en el perdón en la sangre de jesucristo que vertió y derramó en la cruz en el gólgota a ah, estimados amigos oyentes qué lindo es este evangelio maravilloso de dios donde podemos encontrar bajando nuestro orgullo a 50 centímetros a 40 centímetros bajándonos doblando nuestras rodillas y pidiendo a Dios perdón y misericordia y dice la palabra de Dios que Él es justo y fiel en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y de toda iniquidad así ah, yo quiero pedir perdón a Dios siempre en todo lo que sea en mis errores, en mis palabras Aún en mis pensamientos Porque muchas veces pensamos mal Ah, la maquinación del mal muchas veces ¿No es cierto? Es seducida Y ahí entonces Viene la actitud Los actos Ah, que Dios nos ayude Para poder ser mejores cada día Este Salmo 32 Habla de la dicha del perdón amén traje para ustedes un lindo himno que vamos a escuchar o oh, me has dado nueva vida qué lindo ahí está para todos nuestros amigos radios oyentes vida de ja Ves estic de a lindo himno maravilloso que dice que me has dado nueva vida ah cuando Dios nos da buena y nueva vida, todo realmente mejora si, sí, hay personas que han estado al borde de la muerte que yo he sabido y que yo he ido a orar por ellos y Dios les ha levantado les ha sanado les ha curado sus heridas del cuerpo y del alma Y le ha dado nueva vida sí Ah cuando ya se sienten bien qué lindo es eso Ver el rostro lozano Ver ah, el rostro alegre De un espíritu alegre Y contento Y queriendo Ver las cosas que antes Las veía O las miraba pero no las veía Si ¿Sí estaban ahí Ah, se ocupan en tantas cosas después porque tienen el gozo de vivir de tener una nueva oportunidad en una nueva vida esto lo hace el Señor bueno voy a leer para ustedes lo que Dios a través del apóstol Pablo nos dice a nosotros nosotros los evangélicos y a todo el mundo a todos que hay deberes para nuestro prójimo, sí Eh, debemos hacer aquello en pocos minutos más o, o pocos segundos más estar leyendo la palabra de Dios ah que lindo ah si sí, aquí la palabra del Señor nos habla escribiendo el apóstol Pablo un apóstol que antes no era apóstol por supuesto y perseguía a los que seguían el camino así está escrito en la Biblia Sagrada ¿cuál camino? a ah, Jesús mismo cuando se ah, se le apareció al apóstol Pablo él iba a ir a, a apresar hermanos que estaban en otro país en Damasco en Siria habían hermanos en la fe y él los odiaba porque no podía ser que estaban adorando a un, a un hombre que decía que era dios y que había sido crucificado y que después decían que había resucitado no podía hacer eso era una blasfemia y él con su celo celo religioso de eh, él en esta misión de repente dice el apóstol Pablo se le apareció una luz cuando iba camino a Damasco iba con soldados a apresar a los hermanos que vivían allá en Damasco iba con poderes que le había dado poderes escritos, las cartas escritas para traer preso a aquellos hasta Jerusalén arrastrándolos si era posible y lo dice el apóstol Pablo, el libro de los hechos de los apóstoles. Ah, y se le apareció una luz en el camino entonces al apóstol Pablo. Y le dijo en aquella luz que ultrapasaba la luz del sol de mediodía. Así de poderosa. Y le dijo a pa, a Saulo de Tarso, que así se llamaba el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí tuvo un encuentro personal con el Señor. Y ahí le dijo, ¿quién eres Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, persiguí a los del camino, como dije antes a los del camino y Jesús había dicho yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ah ahora el, este Saulo de Tarso tremendo y terrible que andaba persiguiendo a los del camino comprendió que el camino era Jesús sí señor quien saca cuentas normales y simplecita el sentido común lo dice claro bueno este este hombre Saulo de Tarso se convirtió al evangelio del Señor Jesús y siguió el evangelio y ahora escribe él a los hermanos hermanos en Cristo Jesús ahora hermanos después de algunos años escribe a los que están en Roma allá en Italia Y leo el versículo 9 que dice del capítulo 12 El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo, seguir lo bueno amados los unos a los otros con amor fraternal ¿Qué, qué, ¿Por qué habla tanto del amor el apóstol Pablo? Ah, porque Jesús también dijo que Él es aquel que pone en nosotros ese sentido maravilloso el amor y el apóstol Juan dice Dios es amor entonces este amor que se traduce en buenas acciones que se traduce en buenas palabras que se traduce el amor en amistad verdadera duradera imperecedera una amistad linda que siente el dolor ajeno Y que siente la dicha ajena también pues Gozaos con los que se gozan Dice la palabra del Señor Entonces nosotros nos gozamos con aquel que se goza Y no hay envidia en el gozo No hay envidia en el amor En el amor verdadero fraternal ¿Qué quiere decir fraternal? Viene de la palabra, ¿no es cierto? De del latín fratello o del italiano también fratello qué quiere decir hermano amor de hermanos amor fraternal amor fraterno ¿Ah? amor de mi de mio fratello ¿Ah? de mi hermano este amor fraternal a ah, que sea siempre dice sin fingimiento porque hay personas que fingen Tener cariño, amor ¿ah? Cordialidad Fingen Con sonrisas ¿ah? Con mostrar sus dientes en, en una En un gesto como amable ¿No es cierto? Fingimiento Pero el amor fraternal Ese nace ¿Sabe usted que los hermanos nacen? Uno y otro de su misma madre Son hermanos Son hermanos es fraterno El amor fraternal nace Juntamente con su hermano Si sí, Ahí está entonces La bendita bendición Redundo en la palabra Aunque no es lo mismo La bendita bendición de Dios En aquel que ha nacido de nuevo ¿Ah? El amor Sea sin fingimiento Aborreced lo humano seguir lo bueno, dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 9 de lo que le escribió a los romanos y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal ¡ah! si, sí, ve usted qué lindo es cuando alguien que no es ni pariente nada, es un amigo ¿ah? y viene y... y y lo ve de lejos como le que, que le inunda el corazón de goce, de alegría hasta corren a abrazarse se dan un abrazo fuerte, cariñoso un beso en la mejilla incluso muchas veces hasta corren lágrimas de emoción amor fraternal amor sin fingimiento eso debe prevalecer en el camino en el camino del evangelio en el camino de Dios debe de prevalecer ese amor fraternal ese amor bendito en el cual solamente Dios lo da por eso que cuando estamos nosotros en la casa del Señor sentimos ese amor grande sentimos ese amor bendito sentimos el amor glorioso en el cual nosotros podemos a expresar ese amor y sentir el amor fraternal qué lindo tal vez continúo mañana si, sí, tal vez continúe mañana que Dios le bendiga Estimados amigos oyentes En este momento que vamos a seguir de la oración Oh si, sí, alleguémonos bien al Señor Porque voy a orar para que esto continúe dentro, dentro, dentro de la iglesia Dentro de nosotros este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Salvador Jesucristo, ¿De qué no otro vamos a tener el grande ejemplo del amor? A no ser de usted mismo, Santo Dios, que se hizo hombre para venirnos a anunciar del amor tan grande que usted tiene por el ser humano que usted en la cruz en el calvario pagó por nuestros pecados. Allí murió por los otros por darnos vida y limpiarnos de toda maldad. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Qué grande amor, amado Dios. Le pido, Señor, en esta mañana... ...que su grande misericordia... ...actúe en el corazón de aquel... ...algún algún resquicio de, de odio... ...de enojo... ...de revancha en el corazón... ...limpiele, Dios mío... ...y quite de ellos el peso... ...la amargura que sienten en su alma... ...sí, Señor, escuche sus oraciones... Señor amado, y respóndale, porque usted así lo hace. Sí, Señor, y así puedan ser aliviados y atraídos al camino de la bendición de la nueva vida que usted nos da. Y le pido por los enfermos, por aquellos que sufren dolencias, también, Señor, para que su mano poderosa e invisible les toque allí y sean sanados y sea la libertad por su grande poder en su santo nombre se lo pido Señor Jesús Amén y Amén Estimados amigos oyentes eh, nuestra iglesia o oh, el templo de nuestra iglesia está ubicado en la calle José Victorino Lastarria número 630 del de segundo sector de la población Pedro y Reserda, José Victorino Lastardia, número 630 la iglesia apostólica unicista de Chile y este pastor, el reverendo Moisés Salvear se despide que en esta mañana sea un día precioso busque ese grande sentido del amor de Dios, siempre amor cosechará la bendición de Dios hasta mañana, si Dios lo quede, amén